Todos los sábados de 12 a 1 del mediodía en Haití Haitiden Radio Tienes una cita con Mundo Sostenible Un programa para crear conciencia con la pretensión de que el medio ambiente Por fin sea parte importante de nuestro desarrollo como seres humanos Con secciones como entrevistas sobre temas candentes Flora y fauna Cine, literatura, cuentos Denuncia ambiental y muchas más Visita nuestro blog mundosostenibleradio.blogspot.com Recuerda, todos los sábados, Mundo Sostenible en Haitiden Radio.